El cerebro es nuestro aliado, genera motivación, bienestar, genera placer para hacer la vida mejor. Bueno, a veces el cerebro también es un poco traidor y no se lleva por aquello de la amargura. De todo esto vamos a hablar esta noche para conocer los mecanismos de la máquina más perfecta del mundo... Es el cerebro humano. La ciencia hace un servicio fundamental y lo hacen invitados, además, como el que tenemos a continuación, Ignacio Morgado, catedrático del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, uno de los científicos españoles más destacados. El martes, en apenas unas horas, publica su nuevo libro, Deseo y Placer, en Ariel. Ignacio Morgado está ya con nosotros. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal?, Muy buenas noches, encantado de estar una vez más en Onda Cero. Buenas noches. Digo que el cerebro humano a veces eh, es nuestro aliado, pero en ocasiones, eh, si no lo conocemos, ahí eh, puede ser un poco traidor porque hace cosas que no entendemos, aunque lo que tenemos que entender es que lo hace por nuestro bien, ¿no? Por supuesto. Eh, nosotros somos nuestro cerebro, nuestro cerebro es el que conduce... ...nuestro comportamiento... ...en base a los sentimientos... ...a los razonamientos que tenemos... ...y sobre todo a las motivaciones que tenemos... ...a los deseos que tenemos... ...que es lo que explico en este nuevo libro. Un libro que se titula Deseo y placer... Satisfecho no, pero el deseo y el placer... ...es el principio y el fin de todo... ...el principio y el fin de lo que nuestro cerebro... ...busca para... Eh, ...hacer nuestra vida un poquito mejor. Exacto, es, son mecanismos... ...las motivaciones... ...que la selección natural... ...ha creado para que nuestro comportamiento... ...nos conduzca a la supervivencia... ...y por supuesto, a lo que estáis comentando... ...a vivir mejor, a no tener problemas. En tu libro hablas mucho de determinadas sustancias... ...que genera el cerebro... ...y que esconden la clave para muchas cosas... ...por ejemplo, la dopamina... ...es la clave y muchas cosas... ...la dopamina, ¿qué es la dopamina... ...y qué conseguimos gracias a la dopamina... ¿Es algo que, que se puede nutrir? ¿Es algo que existe? ¿Es algo que tenemos que fortalecer? ¿O es algo que, eh, bueno, pues eh, cada uno viene con eh, la carta ya echada? Pues la dopamina es una sustancia endógena, es una sustancia que fabrican las neuronas, el propio cerebro. Es lo que conocemos en neurociencia con el nombre de neurotransmisor, una sustancia que liberada desde unas neuronas ...se libera encima de otras... ...e influye el comportamiento de esas otras neuronas... ...y lo que recientemente hemos descubierto... ...es que la dopamina es una sustancia... ...que nos hace sentir deseo de buscar eh, el placer... ...de buscar eh, lo bueno, de satisfacer eh, motivaciones... ...es decir, no es la sustancia que hace posible el placer mismo... ...sino que es la sustancia que hace que eh, tengamos motivación... ...incentivación para buscar cualquier tipo de placer... ...el placer de comer, el placer de beber... ...el placer de disfrutar de una obra de arte... ...el placer del sexo... ...es decir, es un neurotransmisor de la motivación... ...y cuando ese neurotransmisor falla... ...podemos perder motivación... ...y podemos volvernos apáticos... ...y podemos mm, volvernos desinteresados... ...por buscar lo que nos hace estar mejor... ...que son los placeres. El subtítulo de tu libro es precis precisamente... Mm, ...algo muy, muy importante... ...que es la ciencia de las motivaciones... ...de alguna manera... ...las personas mm, necesitamos... ...para poder eh, tener... ...esa actitud ante la vida... De, de, de, de, ...de lucha, ¿no?... ...de supervivencia... ...tiene que estar motivado... Entonces, al, ¿hay en diferentes momentos, sobre todo, llegada a una determinada edad, donde a lo mejor no sé si químicamente o incluso emocionalmente, eso falla? Pues sí, ocurre por razones naturales, es decir, todas las eh, actividades cerebrales con el tiempo, cuando nos hacemos mayores, pues pierden cierta capacidad de funcionar. Y entonces es muy importante que nos comportemos de tal manera que evitemos que esas pérdidas sean intensas y sean graves, ¿no? La dopamina, esta sustancia de la que estamos hablando, que produce deseo, motivación para buscar eh, satisfacciones, pues es una sustancia que de manera natural la empezamos a perder cuando nos hacemos mayores. También la podemos perder cuando somos jóvenes, por razones en ese caso más bien patológicas, ¿no? Pero entonces la manera que tenemos de evitar que la dopamina decaiga de manera intensa y de manera perjudicial, es mmm, movernos, no instalarnos en un tipo de vida cómodo, inmóvil, encerrados, porque la dopamina se sintetiza, la sintetizan las neuronas, la fabrican las neuronas, sobre todo cuando exploramos cosas nuevas, cuando nos enfrentamos a novedad, cuando nos enfrentamos a situaciones que no son las habituales, todo lo que sea encerrarnos en aquello que es lo habitual, lo de siempre, lo, lo que estamos haciendo continuamente, no es lo que más eh, eh, induce a la fabricación de dopamina. La dopamina se fabrica sobre todo, ya digo, en situaciones inesperadas, novedosas. Por eso es importante cuando nos hacemos mayores, No encerrarnos en casa, no estar en el sillón, no estar haciendo siempre lo mismo, sino darnos a nosotros mismos la oportunidad, aunque, aunque nos encontremos de, inicialmente desmotivados, eh, tenemos que saber que si nos movemos, que si salimos, que si aceptamos las propuestas de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros familiares, para salir, para visitar cosas nuevas, para hacer cosas nuevas, aunque inicialmente no tengamos motivación para hacerlo y solemos decir aquello, las personas mayores suelen decir aquello de ir vosotros hijos, que yo estoy ya mayor y no, pues no, hay que, hay que forzar a los mayores a moverse a salir, porque cuando lo hagan, eh, se agregarán dopamina en su cerebro, aumentará la motivación para moverse y sobre todo entenderán los mayores que la dopamina no es el neurotransmisor, digamos, del placer, sino que son otros neurotransmisores que aunque seamos mayores, siguen ahí en el cerebro y siguen haciéndonos sentir placer, es decir ese mayor que no quiere salir a una obra de teatro, a un paseo, a un restaurante eh, que se resiste a hacerlo cuando lo convencemos para hacerlo y lo hace lo disfruta también, lo cual quiere decir que los mayores pueden perder la motivación para buscar el placer, pero lo que no pierden es la capacidad de sentir placer. La dopamina es eh, muy importante, es una sustancia que genera el cerebro importantísima eh, casi tan importante como la otra gran sustancia en cuanto a importancia, en cuanto a relevancia, la oxitocina, ¿no? Pues sí, la oxitocina es otra sustancia producida por las neuronas del cerebro, del hipotálamo, una región muy importante del cerebro relacionada con las motivaciones. Y se ha comprobado que es una hormona, o es una sustancia pluripotencial, aunque generalmente está considerada como una hormona prosocial, porque cuando se fabrica esa hormona con cierta intensidad, nos hace más propensos a relacionarnos con los demás, a comportarnos mejor con los demás, a tener unas relaciones sociales, digamos, más afectivas, eh, menos egoístas, es decir, se ha hablado de que la eh, oxitocina es un eh, neurotransmisor, una sustancia de, del afecto, de la proximidad, incluso eh, de la empatía, podemos decir, pero mm, hay que andarse con prudencia, porque también hay experimentos, en los que se insufla oxitocina por la nariz con un spray y lo que a veces mmm, origina no es exactamente eh, cooperación y apego, sino también a veces pueden originar cosas que no pueden ser, digamos, buenas, como por ejemplo, pues mucho parroquialismo, mucho defender exclusivamente a los tuyos y, y volverte también hasta cierto punto egoísta. Es decir, hay que andarse con cuidado con lo que conocemos de, de estas sustancias y de estas hormonas, de estas sustancias que fabrica el cerebro y que pueden produ eh, influenciar eh, diferentes partes del mismo y hacernos eh, comportarnos de maneras eh, particulares, ¿no? Porque... No hay que olvidar nunca que el cerebro humano, 80.000 millones de neuronas, son un sistema funcional. Tú estás diciendo que estas sustancias son fundamentales para tener motivaciones, para estar sanos, para tener un cerebro en condiciones, que es eh, la dopamina, la oxitocina, y que hay una forma en la que nosotros podemos segregarla. Entonces, claro, la gente que a lo mejor te puede estar escuchando dice, ¿y no hay una pastillita que me da a mí un poquito de oxitocina? ¿Y no hay sí. una pastillita que me da a mí un poquito de dopamina? Pues y ya, sí. Fíjate que me da la solución. A y ver, que a ver. En el sillón, claro, ¿no? Es así, pero, ¿qué, ¿qué nos dice sobre Pero, eso? pero per, perdona Ignacio, eh, si sí, es cierto que eh, no hay una pastillita eh, que, de dopamina que tenga, pero sí hay pastillas eh, muchísimas, eh, todas las que se toman, eh, todas las que se recetan contra la depresión, son recaptadores de... Eh, dopamina eh, en muchos casos eh, que lo que hace sí, eh, es pues, eh, conservarla sí. ¿no? Eh, y la serotonina sí. sino conservarla que no se escape claro. porque ese es el secreto claro y yo, yo exacto pero que yo lo que quiero es eso que, que tú les, les hagas ver que no es así que ese no es el camino fácil pues vamos a ver la medicación siempre es un recurso último que no debemos de dudar en adoptar cuando las consecuencias de tomarla Eh, digamos, las consecuencias positivas superen a las negativas el problema que tiene la medicación muchas veces es que eh, la mayoría de los medicamentos tienen efectos colaterales que muchas veces pues no son convenientes ¿no? una determinada medicación que puede eh, favorecer digamos, la reducción de peso puede crear problemas cardiovasculares Y entonces, claro, pues hay que valorar el beneficio y, y, y el perjuicio que un medicamento puede originar. Por tanto, lo que solemos recomendar los estudiosos del comportamiento del cerebro, de la mente humana, es que en, a la medicación se recurra en última instancia. Y si hay formas de evitarla, se eviten. Por ejemplo, a la hora de promover la eh, dopamina cerebral pues podemos hacer lo que hacen los pacientes de Parkinson, tomar el medicamento llamado L-Dopa, que es un medicamento que promueve la síntesis de dopamina en el cerebro, pero esa no debe ser la solución ordinaria eh, en casos que no sean de enfermedad como en el caso del Parkinson en el caso, digamos, de que no haya enfermedad de que realmente lo que haya es la neurodegeneración normal que acompaña ...a la edad, a la, a, la, a la madurez... ¿no? ...pues es mucho mejor hacer... ...lo que estamos sugiriendo los psicobiólogos... ...movernos, intentar superar un poco la pereza salir, dejarnos llevar por nuestros amigos, familiares, hijos, etcétera que nos inducen a no estar en casa sentados en el sillón, porque todo lo que sea, digamos, crear un ambiente continuamente lo más novedoso posible, lo más nuevo posible lo más cambiante posible, eso es un inductor enorme de la fabricación de serotonina, de perdón, de dopamina en el cerebro. En tu libro precisamente, unos eh, títulos de unos eh, capítulos, de unos eh, subcapítulos, ofrece una clave, es eh, cómo el cerebro un poco se defiende de eh, la invitación a la actividad, el querer eh, quedarnos, ¿no? Eso que nos estabas comentando y decías eh, tú y tu libro, por un lado está querer y no poder, y en segunda instancia poder y no querer. Eh, es una pescadilla que se muerde la cola, pero es que la vida es así. Exacto, y las fórmulas son eh, dobles. Por un lado hay que cuidar la salud del cuerpo, es decir, generalmente la, la medicina, los médicos, pues nos aconsejan una serie de prácticas como comer saludablemente, evitar la polución, evitar el estrés, hacer ejercicio, dormir bien, etcétera, que son buenas para el organismo en general, para la salud somática, es decir, para la salud del cuerpo, ¿no?, para no tener hipertensión, para no tener colesterol, para no tener enfermedades cardiovasculares, para no tener infecciones. Pues bien, resulta que todo lo que sea cuidar la salud del cuerpo incluye también cuidar la salud del cerebro, y cuidar la salud del cerebro, pues significa cuidar también la salud de las neuronas, y la salud de la mente, y la salud de los procesos mentales. Me decía un amigo, a propósito de todo lo que está en tu libro, y lo he pensado mucho, en esa frase cuando te leía, cuando leía la información, decía, y, y él me lo decía como una recomendación, me decía, haz caso a tu mente, haz caso a tus deseos, come cuando tengas hambre, bebe cuando tengas sed, duerme cuando tengas sueño, no sigas a normas, haz lo que te viste el ...corazón, y lo que te dice en este caso... ...el cerebro un poco también, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...eso hay que mirarlo con un poco de prudencia, ¿eh? Porque... Sí. Sí, eh, sí, claro... Bueno, bueno, eh, lo decía, eh, pero como sistemas, de la feo, ¿eh? Los, ya, sí, porque sistemas... dice... Me, ...es que tiene la excusa perfecta... Me, ...me está pidiendo mi cerebro... ...que me tome un poquito más, más de bebida... Ya, ...y dice, oye, sí. es que es lo que me lo pide... Bueno, es que ocurre lo siguiente... ...vamos a ver, la naturaleza, la evolución... ...ha creado el placer como una forma para garantizar que vamos a hacer aquello que el cuerpo necesita, comer, beber, dormir, etcétera, ¿no?, Entonces, claro, eh, lo ha creado con mucha fuerza, eso quiere decir que con cierta facilidad podemos tener placeres y esos placeres que obtenemos al comer eh, pueden, por ejemplo, pues, hacer que comamos más de la cuenta y que empecemos entonces a tener problemas de sobrepeso y, pro y una comorbilidad, o sea, unas enfermedades colaterales que pueden venir del sobrepeso, como pueden ser la diabetes o como pueden ser problemas cardiovasculares y de otro tipo. Por tanto, una de las cosas que también propongo en mi libro, donde explico cómo funcionan los sistemas de la energéticas que controlan el hambre, o la de la homostasis hidromineral que controlan la sed, o los mecanismos cerebrales que son, eh, digamos, los que nos hacen, nos ponen a dormir cuando es necesario, pues todo eso hay que intentar que funcione con una cierta regularidad, porque si nos pasamos también abusando de los placeres que conllevan ese tipo de actividades, podemos también, de alguna forma, hacer decaer la propia potencia de los mecanismos cerebrales que originan esos placeres, o podemos caer también en la adicción. ...que es algo a lo que conduce muchas veces el placer... ...las drogas adictivas pues empiezan eh, generándonos un placer... ...que es lo que nos hace buscarlas... ...generan digamos mm, síntesis de dopamina... ...eso nos motiva mucho a buscar una nueva dosis... ...a seguir consumiéndola... Pero si nos pasamos en ese consumo, llega un momento que ese consumo cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra fisiología, hace que nuestro cuerpo funcione de otra manera y pase a depender del consumo de esas drogas o de esas motivaciones o de ese exceso de placer. Entonces cuando no tenemos esa ese, esos placeres eh, en esas intensidades que, que a las que hemos llegado empezamos a sentirnos mal también. Es cuando llega la adicción, la adicción pues a, la, a, a, a, a determinadas drogas, a determinados consumos, submos al tabaco, a la nicotina, cosas que originalmente producían placer y que en un momento determinado, ya si dejamos de consumirla, se produce un malestar que es precisamente el que queremos evitar al seguir consumiéndola. Son los fenómenos de tolerancia, de dependencia que producen los abusos de determinados placeres. ¿Y hay alguna herramienta sencilla para engañar a nuestro cerebro cuando nos dice no, no, hoy no tengo ganas de nada, estoy apático, no me quiero mover, no quiero ver a nadie? Cuando notas que estás en ese proceso de bajón, bajón, bajón... Pues el razonamiento, la cultura, el saber, el aprender, el leer... Si tú lees, si tú aprendes, si tú lees libros, y, y, con perdón, como el que yo estoy escribiendo... ...pues descubrirás cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus procesos energéticos... ...cómo, procesan, eh, cómo tu cerebro procesa la sed, el sueño, el comportamiento sexual... ...y ese conocimiento te ayudará a regularlos, te ayudará a saber cuándo, debes, eh, cuándo puedes pasarte o no... ...en comer, en beber, en disfrutar de determinadas cosas porque llega un momento en el que el pasarte en ello pues puede producir más problemas que beneficios. ¿no? Entonces, yo insisto, el razonamiento, el conocimiento, la cultura es un primer paso para regular nuestro comportamiento en el sentido de conducirnos siempre a aprovechar de la mejor manera posible nuestros recursos y a impedir que con la edad o con ciertos abusos, nuestros propios sistemas de obtener placer pierdan fuerza y realmente caigamos en algo que es la apatía y la desmotivación. Y leer ese libro, por supuesto, deseo y placer ese título así se publica dentro de muy poquitas horas eh, su autor es eh, la persona que habéis escuchado y que está hoy con nosotros Ignacio Morgado un auténtico sabio de la mente humana del eh, cerebro que es la máquina perfecta pero la máquina que todavía tenemos eh, que conocer 80.000 millones eh, de neuronas y poquito a poco vamos eh, conociendo algunos eh, secretos y algunos eh, los conocemos eh, gracias a este libro a deseo y placer Ignacio, muchas gracias un placer Muchísimas gracias a vosotros, un placer también estar en vuestro programa.